Rita Zublé, la secretaria de la Asociación Protectora de Animales, APANI. Eh, buenos días, Rita. Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bien, bien. Rita, te queríamos consultar por esta iniciativa que ha presentado el diputado Roberto Robledo de crear un registro de perros peligrosos. Eh, uh -huh. no, no sé qué opinás. Bueno, a ver, en el fondo de la iniciativa nosotros estamos en un todo de acuerdo. De hecho, podemos decir que Robledo se adelantó a una iniciativa que estábamos elaborando para llevar a un a una jurisdicción de menor competencia como es el Consejo Deliberante así que saludamos este la iniciativa porque de aprobarse va a tener jurisdicción provincial uh -huh. es decir que va a regir para toda la provincia de la Pampa mira la verdad que, que es una iniciativa que celebramos eh, como te decía estábamos viendo algunos ejes para presentar en el Consejo Deliberante como protectora, eh, más allá de circunstancias especiales, de, de tragedias que involucran a personas, como el caso del Pitbull, esta, este hecho que se conoció hace poco tiempo, mm. nosotros como protectora estamos viendo eh, dos situaciones que son más que graves. Primero es una proliferación de Pitbull, que es una raza que tiene características especiales. En realidad, los perros no son peligrosos. Lo que los hace peligroso es la educación que les dan sus dueños. Pero sí constituye un riesgo eh, las características de la mandíbula, por ejemplo, en el caso de un pitbull o un, un este, rottweiler en su momento, cuando era un vigor acá en la provincia de La Pampa, o perros de gran porte, o perros que tienen una característica de comportamiento agresivo por distintas circunstancias. A ver, eh, por un lado te decía que vemos con preocupación uno de los temas que es la proliferación de pitbull, eh, hay gente que tiene criaderos o, por supuesto, ilegales, o que los cruza para después venderlo porque nos llega información de que algunos organizan peleas con todo lo que eso significa, Y por otro lado, eh, lo que mm, agrava la situación es que quienes tienen esos perros están muy lejos de estar conscientes de lo que significa tener un perro de esas características. Mm. Y lo que está pasando es que muchas veces cuando tienen un alto, un alto grado de peligrosidad, ¿por qué? Porque los educaron para pelear y después se les vuelve inmanejable y sí. mata a todo lo que encuentra. Cualquier perro haría eso, pero en las características de un pitbull es mucho más importante porque cuando el pitbull ataca, traba mandíbula y, y no larga, ¿no? Y generalmente mata. Eh, Rita, ¿y la, eh, la iniciativa qué busca? Digo, eh, el, la persona aquella que tenga un perro de estas características, ¿qué tendría que hacer? Eh? Mira, lo primero que a nosotros nos parece importante, yo no sé este, si hay margen como para enriquecer el proyecto, supongo que sí, porque recién fue presentado. A nosotros nos interesa que el Estado tenga algún tipo de, de posibilidad de verificar eh, quién es el propietario del animal, y eso se hace con un chip. Ah. Eh, en realidad el chip se compra, pero lo que tiene que tener el Estado, y en estos casos tienen que ser los estados municipales, son lectoras de chip. Pues si vos le pones un chip a un perro, pero no tenés la lectora, no podés sí. lograr la identificación. Cada chip tendría que tener eh, cargado para la lectora la titularidad de quien tiene ese animal, porque no solamente pasa que lo más grave que lastiman a personas, a niños, cualquier sí. tipo de, de perro de porte grande, o con una carga de agresividad por la historia que tiene el perro, porque lo que hay que saber es que el perro tiene memoria, Entonces, ese, el, el perro incorpora en su comportamiento todas las conductas que se le fueron enseñando, ¿está? Entonces, si a un perro se lo acostumbra eh, a, a atacar a otros perros, se lo utiliza para peleas, difícilmente tengamos un perrito osito durmiendo con nosotros. Vamos a tener un perro que constituye un peligro ante cualquier situación. Bueno, pero insisto, eh, lo que es importante es que haya una responsabilidad civil, y no me remito a lo legal, ¿eh? me remito a una responsabilidad civil del, del dueño del animal ante el Estado y ante cualquier situación que pase. Mm. A nosotros en la protectora nos llegan muchas personas con eh, la intención de dejar perros pitbull. Sí. Con lo que ello significa, vos imaginate un perro que no lo pueden contener en su patio porque está agresivo, sí. imaginate vos en un lugar donde hay 300 y pico de perros. Claro. Sería un, una la, masacre La convivencia no es la mejor No, no es que no lo podés poner a convivir mm. Es un perro que tiene que estar aislado Porque de por sí viene con una conducta De, de agresividad aprendida que, que tenés que tener un adiestrador Con tiempo en un contexto diferente Para que para reeducarlo ¿Está? Mm. Que hay posibilidades Pero nosotros no tenemos esa posibilidad ante trescientos y pico de perros que tenemos mm. eh, Así que se los rechazamos ¿Y le, cuál es la, la, la decisión de los dueños? y largarlo claro. y lo largan y así encontramos decenas de pitbull en un mes algunos este el otro día la policía eh, fue a llevar un pitbull todo ensangrentado a Pani La verdad que nos extraña que la policía no sepa cuáles son los pasos a seguir. Si hay un perro que en un barrio atacó varios perros, varios perros lo atacaron a él, no se lo puede llevar a una ONG, se lo tiene que llevar al Estado para que el Estado a través de zoonosis lo contenga, lo reduque y vea la posibilidad de, de reinsertarlo. No nosotros, que no tenemos herramientas, ni veterinarios tenemos. Sí. Este, Rita, usted... Pero bueno. Esta es la realidad. Rita, ustedes van a tratar de comunicarse con el diputado Robledo para. Eh... Sí, sí, sí. Nos interesa sobremanera. Nos parece una iniciativa eh, más que importante. Eh, mm. Creo que que hay que que hay que empezar a exigirle responsabilidades a aquellos que tengan una un animal que en cualquier situación puede constituir un peligro para las personas o para otras mascotas. Eh, tenemos casos de policías en los barrios donde no hay eh, cerramientos, ni, ni las casas tienen tapiales, que tiene un pigo, vive matando perros, le mató el otro día una, una mascota, a una señora de 17 años, y no se atreven a denunciarlos porque él es policía. Digo, estas situaciones pasan cotidianamente y nos llega a nosotros la información. Entonces, alguien tiene que ponerle... Eh, una responsabilidad a esa persona cuando pase una situación que involucre a terceros. Tendrá que hacerse cargo, claro. de alguna u otra manera. Digo, el tema de, de, de la tenencia responsable significa que yo me tengo que hacer responsable por la conducta de mi perro. Rita Así que no, no parece bárbaro. Te agradecemos estos minutos. Con no, al contrario, Pablo. gracias a ustedes. Bien. Era un beso, la, hasta mira, luego. Chao, Rita. Era la palabra de la secretaria de la Asociación Protectora de Animales, eh, de APANI, Rita Sublé, eh, dando el apoyo a esta iniciativa que ha presentado el diputado Roberto Robledo a nivel provincial de eh, crear un registro de perros peligrosos y dijo que APANI está trabajando también en una iniciativa similar para presentar en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa. Radio Carmes, 106.1